Por primera vez, el aborto se debate en el Congreso. Por primera vez, llega al Congreso nuestra lucha por su legalización. Florencia Minisi, periodista, integrante del Adfem Noticias e integrante del colectivo Ni Una Menos. Y así como nadie nace feminista, tampoco la democracia argentina ni el Estado nacieron feministas. Y no les pedimos que sean feministas desde siempre. Lo que se debate en estas semanas no es solo una ley que saque al aborto de la clandestinidad y que deje de naturalizar la muerte y el silencio. Lo que está en debate es la posibilidad de una democracia feminista. Nuestra democracia no es plural y es una democracia de machos mientras continúe siendo una democracia sin aborto legal. Los y las representantes del pueblo tienen el deber de sentar posición. Este 8 de agosto, los y las senadoras tienen la oportunidad de escuchar nuestro reclamo y hacer historia. Aborto legal, seguro y gratuito.